Radio Monk El aire se crea Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barallobre Y Oscar Rodríguez Locución Natalia Tolava Jueves De 18 a 20 Escuchanos en www.radiomonk.com.ar Tu micrófono es que no ningún... está encendido. Presiona el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que villano, tiene que pasar esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya te oímos? Como no, no, no te remes. Siempre pasa. Regres es como con mis padres. Hola, hola. Muy, pero muy, muy, muy, muy súper buenas tardes para todos y para todas. ¿Viste quién vino? Bien, bien, bien. ¿Viste quién vino? La gente que aplaude. ¡Ja, <risa> <risa> No, aquel que está del otro ah, lado. Ah, ¿el coloradito? Sí, el coloradito. No sé, qué lindo color que tiene. Sí, ¿Colorado? ¿Qué, ¿Cómo qué te llamas? ¿Colorado? Me, me han qué dicho de todo, pero colorado, colorado, colorado nunca. Eh. No, está pasa que tenés el pelo sí, claro sí, sí, y sí, sí. Se, me, se me aclara, se me aclara con el sol. <risas> claro. Viene de vacaciones. Nacho Horta. ¿Cómo estás, Nacho? Nacho Horta. Todo muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Eh, bueno, lo tenemos. aquí de nuevo. Gracias. Para nosotros también. Es un placer. Subite el... Eh, seguí el cable con la mano hasta, hasta que llegue la sí, mesa y encontrase el botoncito hacia es que la... Es es este coso. Claro, no. eh, sí, ese es. ¿Es Fíjate, seguí el, el cable. Esto es producción al aire. Era ese. Era es, acá, era eso, acá, sí, acá. Era. Ahora. Te vi poco, que se te salieron los ojos por afuera Un pero... poco más <risa> Ahora sí, no lo escuchaba sí. No lo escuchaba al sí, joven, sí, sí, sí. Al joven se nos y nos Bueno, ha vuelto Ignacio uh -huh. Horta ha vuelto de sus vacaciones Está muy, muy relajado Muy, muy, con muchas Hasta ganas recién. Hasta recién Bueno, ya que estamos con el tema de vacaciones <risa> Les contamos ¿eh? dale, dale, Les contamos dale, dale, que dale, nosotros dale. vamos a hacer un pequeño Pequeño receso, receso. De dos semanas uh -huh. El jueves que viene vamos a estar aquí con ustedes sí, el exacto. primero de marzo y los dos siguientes jueves que son 9 y 16 de marzo uh -huh. nos tomamos un pequeño receso sí, sí. no sé qué vamos a hacer francamente porque yo quiero tomarme vacaciones te querés ir? y viajar y no sé, en eso mayo. no tenemos que hablar fuera de aire porque te dije que no te dejo bueno en mayo <risa> igual falta todo todo marzo y abril te digo yo que me estoy yendo a vivir a otro lado Sí. Viste al tipo que tupé que tiene, ¿no? Es tremendo, pues. sí, sí, es sí. tremendo eso. Bueno, mejor no hablemos porque a mí me pone, no sé cómo me pone. <risa> te, te cuento una infidencia. Dale. Eh, el domingo pasado fue a la casa de un amigo que lo conozco de secundaria, sí. con otro amigo que también nos conocemos y bueno, sentamos a hablar, los tres, el asado, vino, vino, vino, vino, vino. vino sí, vino. claro. Me tuvieron que llevar a mi casa no podías no ni caminar, podía caminar. vos hace los años y años más que de no te empedabas no, claro más de oh. más de 30 años mucho más claro yo no así. me acuerdo nunca haber tomado tanto yo pero a... es eso vos te sentado viste y vas ah, un vino pasa el otro vinitos tintos algún, bueno sí, porque sí. los asados duran horas sí aparte de esas abríte otro lo corcha no, yo así así una situación de descontrol, uh -huh. digamos, de no recordar lo que no, hice. Sí. No, yo sí se me acuerdo, ¿eh? Así, yo sí me acuerdo, no me acuerdo cómo llegué. Eso no me pasó nunca. <risa> <risa> no lo digo a esta altura de mi vida, cuando era mucho más claro, joven, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, a mí me parece una bebida... Decididamente sí, deliciosa sí, El sí, vino sí. Tinto Tinto, Malbec, me encanta Sí, Malbec, sí. Cabernet, Sauvignon depende. También de buena marca sí, claro, etcétera, claro. No, pero En este bueno. caso eran lindos vinos Ay, se me está haciendo agua la boca sí, o... sí, sí, sí. No, pero esto, Hablando de las este las despedidas Uno va cerrando círculo claro. no se está yendo a otra provincia Y no vuelve, no creo que vuelva Salvo alguna vez que otra ¿Alguna vez? ¿Vendrá? Sí, seguramente, pero Hay que gente que por ahí no ves más. Entonces bueno. uno va cerrando círculos así, bueno y este, abrazo va no, no soy de esos borrachos que, se, que llora que se ponen no. mal ni los que pelean, yo ah. hablo, hablo, hablo hasta que me cansé bueno, pero es, eh, eso, es eh, eso cortemos el tema dale, dale, de tu dale. partida cortemos. porque tenés no, ganas de tomar vino eh, sí, <risa> <risa> pero un buen vino, ¿eh? un buen vino un buen vino sí, como solemos tomar y buen, con vino. una buena carne asada sí, si, rico, es, si es asado a la, a la plaza, Gabriel te pasaste con el asado y, y si no, bueno, alguna pero carnes, carnes sí, rojas sí eh, Este, te digo una cosita más. Este amigo tiene mi edad 56. Se recibió el año pasado de abogado. A, empezó a estudiar bien, a los bien. 50. ¿Vos ¿A los 50? Hace... Nunca le dije eso. Nunca lo pensé tampoco. pero Mira, El tipo eh, le gustó, siempre le gustó, hasta que pudo. Y lo hizo. Yo creo, a verte, ojalá me esté escuchando esto que voy a decir. A creo que te conté y les conté a ustedes que hace cuatro años, en el 19, antes sí. de que empezar a todo lo de la peste eh, decidí ir a la facultad uh -huh. de filosofía y letras uh -huh. y ver si había alguna materia en calidad de oyente que yo pudiera claro. a la cual pudiera asistir bueno y ahí me quedé hasta el día de hoy Mirá. Eh, Mirá y conocí a una señora uh -huh. una señora que está haciendo la carrera de filosofía ella cursa da finales da parciales prepara monografías los otros días cumplió 77 uh, años, no, una divina, si estás del otro lado Ana, te mando un besote mm, y un abrazo sí, enorme sí, sí, Estamos sí. esperando que la facultad abra la, la oferta de materias claro, para este primer cuatrimestre claro. y anotarnos en alguna uh -huh. Bueno, dicho bien, todo esto, vamos a arrancar con nuestro programa dale, es, dale, dale. Terminó el carnaval Sí, terminó, terminó ¿Y Terminó algo? sábado, Escuchan. domingo, lunes, martes, fueron sí, de carnaval sí, sí. Bueno, se armó una polémica Se armó una no. polémica, sí. Se armó una polémica. De ¿En algún... la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad, por en supuesto. En sí, autónoma es, de Buenos es Aires. Es mi, mi ciudad eh, a la cual yo siempre digo, ¿no? Siempre tenemos algún tipo de cuestionamiento a la gestión uh -huh. gubernamental actual, pero yo la amo a la ciudad uh -huh. de Buenos Aires uh -huh. y la quiero mucho. Pero bueno, esta, este de, esta polémica surgió a partir de un artículo que el domingo que pasó... Sí... Eh, eh apareció en el diario Tiempo Argentino. Sí. ¿sí? sí. Eh, que eh, tuvo el, el artículo hablaba de una cierta situación por la que atraviesan uh -huh. los corsos de la ciudad de Buenos Aires que están organizados, bien sabemos, sí. por distintos eh, agrupamientos uh -huh. de murgas, sí, murga, sí, sobre todo murga, sí. Bueno, y ahí se armó un lío. Ahí se armó un lío porque entonces el jefe de gobierno el señor eh, Rodríguez Larreta, sí. eh, manifestó que el gobierno de la ciudad no puede garantizar la seguridad. ¿Vos qué dijiste antes, Oscar, que es muy atinente lo que dijiste? Ah, ¿Alguien que pretende ah, ser ser gobernador, gobernante de todo este país? Presidente, Presidente de Sí, porque estamos hablando fuera de aire. Ah, sí, no por eso. Dije, pero no, no, perdón, no, claro. ¿Sabés por qué? Porque eh, tuve la mala suerte, de, de, vi la campaña que lanzó la Reta Presidente, vi un minuto del spot Ajá. que lo arranca en el sur, en la, el, el, el kilómetro cero de la Ruta 40... Lo grabó hace una semana, y va la grieta, ¿no? nosotros todo el país adelante, empujamos todo. Lo que dice la mayoría que no dice nada, claro. y él dice que la con la grieta se benefician los atorrantes. Dice otras palabras, no importa. Sí. Eh, que él va a acabar con la grieta, Ajá. porque tenemos que estar todos unidos. Blablabla. Pero ustedes tienen que saber que eso va, va, si se animan a llevarlo adelante... Ay, me, un, me dio no, un frío no, no. por la espalda, porque todo lo que están diciendo esta gente, este espacio político es vamos a hacer lo que hace falta más rápido y más a fondo. Son cambios necesarios para que la primavera siga adelante, la Argentina, nosotros, hay que hacer un esfuerzo, es para eso. Para que una, de una buena vez surja, sí. salga a la sí. superficie sí, sí, sí, la sí. República Exactamente. Argentina. Exactamente, que queremos todos. En fin, bueno, resulta que a raíz de esto el gobierno de la ciudad uh -huh. manifestó, a mí me sorprende y por eso traje a colación tu comentario me sorprende que alguien, como bien decías que pretende o se quiere sí. esta, esta, este spot debe ser ya una precandidatura sí, está claro, está, lanzado, eh, sí. está con la clara intención de ser presidente uh -huh. de la nación y resulta que no puede asegurar o garantizar la seguridad en un barrio en un de un la barrio, ciudad de Buenos Aires con policía, con, con policía propia con dos murgas con, con dos murgas ¿Cómo se llama la murga? Ojo, ¿eh? no porque sé. Las pues murgas son los comunistas de ah, Parque bueno, Saavedra. No, no, no lo sé. Los troquistas bueno, le tocó le tocó a mi barrio. Porque <ríe> eh, barrio suspendió, también. suspendió, creo que son cuatro murgas, sí, cuatro corsos en realidad, dos de mi barrio, de Saavedra. Yo estoy ahí en el límite entre Núñez, sí. Saavedra y Cogla. Esos tres barrios claro, se juntan claro. y no son demasiado grandes. Núñez uh -huh. sí, pero Hoagland es muy tras, pequeñito, claro. y están ahí, uh -huh. muy, medio pegoteados. Sí, sí, sí. Eh, con lo cual, para mí, el barrio de Saavedra es también mi barrio. Claro. Yo voy mucho al parque Saavedra, uh -huh. caminamos sí, mucho, sí, sí. Eh, lo recorremos desde que mm, éramos chicos, en realidad. Bueno, este hombre, el señor Larreta, eh, denunció que estos cuatro cuatro muros. cursos, estos cuatro cursos eh, deberían ser suspendidos. Y efectivamente los suspendió no estuvieron en este fin de semana. Ahora ya terminó el carnaval, Ya, está, ¿eh? claro, ya terminó. Ya está, pero eh, eh es, Y esto es, es, fue horas antes de que empezara el desfile. Sí. A mí los desfiles de las murgas y el carnaval siempre me gustó estos festejos populares uh -huh. y digamos multitudinarios a mí me gustan. Son son bien populares es eso. A mí me gusta. Es la manifestación del pueblo. Sí. A mí me Hay gente no, no le gusta la palabra popular. No. Esa estética de las murgas porteñas, uh -huh. eh, las músicas, los bailes, a mí me gusta, reconozco que el Carnaval de, de Río tiene otra estética, quizás eh, no solo diferente, sino más luminosa, uh -huh. en eh, la de... Gualegüechú también, sí, la, de la de Corrientes también, Yo pero a mí me gusta mucho la de esto también. Sí. No, es que es otra cosa. A obvio, mí me gusta mucho esto, es cosa. he ido, me acuerdo, de chica. Ahí vienen las chicas, ahí están. los chiques. Ahí están, ahí están, Porque ya te hay... da ganas de empezar sí, a moverte. Sí, sí, sí, las las... Bueno, no, Estabas. suspendió, sí. suspendió el hombre eh, y dijo que hay alguien que figura como como referente, digamos, sí. de la organización de los cursos. Eh, y eh, eh, transmitió lo que dijo una tal, te digo cómo se llama... Eh, porque sabes que el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires está de, licen es de licencia, no, de licen no, Bueno, es casi si lo mismo. Es casi lo mismo, también. Están encontrando unos chats, digo, con, otros. otros. Sí, sí otro más. Unos otros. Hoy escuché otros más. Exactamente. Sí, sí, bueno, sí, no sí. está, el sí, señor Pochocha. se llama Marcelo de Alessandro, Bueno, está de licencia, con lo cual está acéfalo en claro. el Ministerio de Seguridad. Claro. ¿Cómo vamos a cómo nos van a cuidar de los corsos? Claro y de las de las de, de la Ah, no, pero es peligroso. Esta la murga bueno. tiene este, ¿cómo se llama? esa nieve, te tiran los ojos, te mata, bueno, te morís. Hay un tal señor Maximiliano Hernán, que es el Ajá. titular, que es el que está oficiando algo titular de la subsecretaría de seguridad ciudadana, porque el ministro mm. está licenciado, claro. que él dijo que en razón de haber detectado un incremento en la registración de hechos no sé si existe la palabra registración de hechos, creo que es registros señor claro. Maximiliano no, que registros registrados, no es registración claro, eh, por haberse detectado entonces un incremento en, en la registración de hechos sí. de violencia sí. en zonas próximas a dichas locaciones, se torna inconveniente la realización de eventos masivos por razones de seguridad. A mí me daría vergüenza, si soy un funcionario público, sí. largar este sí. comunicado o decir que voy a suspender corzos porque las murgas son peligrosas. Son peligrosas. Vos, o sea que vos... Me estaba acordando cuando vos hablabas de la represión. La represión pasó un 29 de enero de 2016. Había otro gobierno, ¿no? ¿16? Sí, sí, el anterior, el, el del... El del mismo signo político. El del sí. bueno, no, eh, 80... Sí, pero... 85, y, entre 85 y 100 chicos y chicas de la murga, los auténticos reyes del ritmo ensayaban en la Manzana 9 de la Villa 1-11-14... ¿Cuándo se presentó la grúa de la Policía oh. Federal, de la, de la Gendarmería y de la Metropolitana? Hubo balas de goma, hubo gente que terminó internada. Esto, viste, no, no, un no sé por qué, pero me trae a colación esto. ¿Qué, ¿Qué molesta, qué tanto molesta lo popular? Ni siquiera parece que han podido utilizar la palabra molestia. La, ¿Qué es claro. lo inseguro que provocan? ¿Cuál es la inseguridad bueno, que provocan? Bueno. Yo fuera de aire, también te sí. comentaba. Es cierto, a veces, a veces, mm -hmm. por no decirte que casi siempre, hay venta de cervezas, sí, ventas de cosas. Sí, bueno, sí. La gente se pone más alegre claro. de lo que correspondería, claro, claro, digamos. Claro. Puede ser que hagan alguna que otra cosa llamada vandalismo, sí, como sí. dar vuelta a un tacho de basura, pero dejame fuego, pero de no, corobar. Ah, no. Esto no es para suspender no, una no, fiesta. No, no, no. Teniendo no es... Siendo el el alcalde de la ciudad más importante de Argentina y de muchos lugares del mundo. De Latinoamérica. Por, por, claro, pero por la cantidad de plata que maneja, teniendo una policía propia. Bueno, ¿no eh, sabés cuál es la función de la policía en los corsos Porque tiene una función, es cierto. Tiene que estar allí. Es estar en los alrededores, claro, no hay uh -huh. donde se encuentra el escenario y en los límites donde empieza el corso uh -huh. Ahí tiene que estar apostada, o caminando, yendo, viniendo, mirando, ¿sí? ¿sí? Y algunos efectivos caminan entre quienes asisten, entre el público claro. que asiste al lugar. Lamentablemente, dice un referente de la organización de Corsos, Eh, no del gobierno ¿eh? sí. lamentablemente se vio en varios corzos demasiada presencia oficial dice este hombre no, que era una, una comparsa. Carlos Díaz claro. comparsa los uniformados y no no bailaba, iban y marchando los uniformados sabían grato <risa> Pero marchaban. Bueno, creo que hay uno que se llama, hay una murga muy famosa de Saavedra, ahora no me acuerdo, como los insólitos claro, de Saavedra, sí, sí. suponete. Bueno, este hombre dice lo siguiente, no que eh, en varios cursos, donde uh -huh. ellos tienen que estar por una cuestión de prevención, claro, es nada más, todo, claro. es, como, es lo que para es ellos ahí, la está función, la policía. La función de la policía. Cada corso tiene seguridad, viste que tienen ellos su uh -huh. propia seguridad. Sí. Incluso cuando hay niños que sí. van desfilando están las madres claro. y, y gente sí, de sí, seguridad. chalecos también para diferenciarse. Exactamente, sí. eh, y aparte cuenta con una seguridad interna de los mismos compañeros y compañeras que organizan el corso, que son personas que conocen perfectamente uh -huh. el territorio en uh -huh. el cual se van a desplazar sí. y van, bueno, eh, así fue. No tenemos yo quería decirte cuál es el otro barrio, creo que es este eh, a ver a ver uno ese porque me tocó de cerca ¿viste? me pincharon el corazón con esto eh es eh, villalugano ah Villalugano. villalugano saavedra dos de Saavedra y uno en villa Villalugano sí, villa está más al sur este es otro país claro. Ya Ahora, no son vecinos. Sabedra estamos ahí en pleno recontra sí, super norte claro, claro. del país a 10 cuadras de la General claro, Paz, de, del límite del límite de la fosa con cocodrilo. Cosas claro. <risa> que no sé si llegaste a ver el adelanto, pero hay algo que es Patrulla Urbana, es una Ay. nueva serie en Netflix que es una parodia, directamente una parodia a la Policía Metropolitana. Es muy gracioso, empezó ayer anteayer. ¿Cómo se llama? Eh, Patrulla Urbana, no, eh no, perdón. Eh patrulla de Palermo o algo ah, parecido. Algo de Palermo. <ríe> sí, sí, sí. Pero qué es, es, ah, es argentina, muy graciosa. Muy División Palermo. Palermo, Palermo, Palermo. eso. De Santiago <risa> de Santiago Muy sí, muy muy muy graciosa ah, Entonces buscan esta gente busca Ah, este, supuestos minorías, entonces buscan un enano, que toda la foto lo cambian todo. Al enano lo hace más chiquito, al morocho lo hace más morocho, al otro uno, hay una travesti, hay uno que una Dale. chica en silla de ruedas. Es muy gracioso, pero es Dale. una parodia bueno. directamente a esto. No, nos quedamos sin corso. Dale. En mi barrio no, sí. nos quedamos sin corso, sí, sí, sí, en realidad. Sí. Y ah. alguien que parece parodia es esto que vas a escuchar. Dale, a ver. de una chica que es lesbiana, que está bien. Yo creo en la libertad individual. ¿Mm? Creo en el derecho a la felicidad, voté todas las leyes de la igualdad, pero si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer, y podrían haber hecho alguna ah, declaración eh, coherente. ¿Es eh mujer? Es eh mujer, una mujer y eh, que se reconozca como mujer. Ahora ahora si te, te reconoces mapuche, mujer, okay. eh, binaria, es uh -huh. un juego interesantísimo no, no, imposible, no tengo adjetivos para no, definirlos, no. es el señor Pichetto sí, sí, el que Pichetto, habla, Pichetto, Pichetto. Eh, es un sí. pobre tipo, francamente sí, ¿no? Sí, pero bueno, pero yo te... no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza no, no, decir no se semejantes disparates no, se no sé cómo este Jonathan Viale le dijo, pero es mujer, el ministerio de la mujer está... sí, claro. pero es lesbiana no, él remató que se reconozca como mujer <risa> se re pero se las lesbianas como... se reconoce bueno, como mujeres aparte, no, se, se reconoce como mujeres o como mapuches ah, <risa> Mapuche es otra cosa, Ay, Oscar, es otra raza, no es, no es ni dale, siquiera humano. Dale, para dale, Contame hombre. algo serio, vamos, por vamos favor. Vamos otra dale, dale, eh, dale. Hace poquito, esta semana que estaba terminando, al principio de esta semana, nos enteramos que México nacionalizó su reserva de litio. Ajá. Fue un decreto presidencial, comenzó el año pasado. Bueno, empezó, eso, esto es una noticia seria. Esto es serio, ¿ves? esto es claro. serio. Con la reforma de la ley minera, dice la nota de Nathalie rizo del Destape, esta web consolidar al litio como propiedad del Estado para su extracción, subsuelo mexicano y posterior explotación. Eh, lo que dijo López Obrador que siempre es interesante escucharlo. Algunas cosas estoy en muchas estoy de acuerdo, en otras no, pero no conozco la realidad de México como para opinar algo. Lo no, que no. sí dice es lo que estamos haciendo es nacionalizar el litio para que no se lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo mexicano. Me parece una noticia estupenda... Crucemos los dedos para que, que siga. efectivamente... Bueno, que no le, no le pase nada, ¿no? porque en sí. México tiene estas cosas raras... Eh, Andrés Manuel López Obrador dijo esto... este Terminó un proceso que había arrancado el año pasado... Él dice... Bueno, afirmó un decreto... Que viene a complementar el proceso que el gobierno comenzó en abril del año pasado... Cuando consiguió una modificación de la ley minera... Que reconocía litio como un recurso exclusivo del pueblo de México... Y determinó que la explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento aprovechamiento queda a cargo del Estado a través de la creación de Litio MX. Litio MX. Mexicano. Es, una, es mexicano. Es empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía. En Argentina no pasa esto. En Argentina son mixtas. Y en Argentina hay otra cosa que tiene que ver con que hay empresas eh, eh, estamos hablando acá en, en la zona sur de este continente, es el triángulo del litio que tiene el, algo del 80% del litio del mundo en un lugar que son tres países, Argentina, Bolivia y Chile, en este triángulo eh, Argentina explota hace unos años ya que explota el litio el tema es que eh, por distintas cuestiones mineras cada uno cada provincia tiene su independencia o sea, eh Catamarca tiene litio, La Rioja tiene litio, mmm, Jujuy de Morales, digo yo, digo de Morales porque tiene que haber, tiene su litio eh, y cada una tiene sus empresas mixtas. Mixtas El, quiere decir es, con capitales extranjeros y, es, y, y nacionales. nacionales. Los nacionales son la minoría en general en una empresa que tienen poco poca decisión, poca toma de decisión, pero bueno, esto hace que por lo menos algo de todo esto quede acá. En este caso, en el caso de México, es todo, todo queda en una empresa estatal. Es una petrolera, una minera estatal. En este caso son este, mixtas. Eh, esta nota ya es de otro es de tiempo argentino. Hay un informe de la Subsecretaría Minera de la Nación eh, que dice que actualmente en este país, en nuestro país, cuenta con 113 proyectos mineros, de los cuales 18 se encuentran en fase de producción, 8 en construcción, 6 cuentan con estudio de factibilidad, en fin. Eh, el volumen de las exportaciones en minería alcanzó en 2022 3,8 mil millones de dólares. No sé ni cuántos ceros son 3, esos. 3,8 mil, 3 mil 800 millones de dólares. Ajá. Es un montón de ite, y eso es solo el 4% de lo que exporta el país. O sea que se está... ¿Estás hablando del nuestro? de nuestro país, Ajá. de Argentina. Eh, o hay, sea, hay, ya está establecida sí, sí, la comercialización del litio Sí, ya está, claro, litio. ya están exportando El problema es qué le hacen al litio Pero a, exportan la materia prima la materia Sin prima. un valor Exactamente, agregado Exactamente, a eso, iba, a eso ah. iba Se explota en salares que es En zona norte de nuestro país Son salares, son kilómetros de sal se, ha, se saca un poco esa sal Brota un poco de agua Y abajo de esa superficie está el litio Se deja que evapore Porque en esos lugares hace mucho calor Hay mucho viento Después pues se saca, se ponen bolsones de mil kilos, hacen dos cositas y está, se va. Está bien, pero entonces acá no, no, tiene, da, no, no dan trabajo. No tiene, da da trabajo. Más que al, sí, da wow. trabajo. No, no, bueno. Seguimos son, en la cosa no, muy sigamos, primaria muy, de la, la economía. Voy, a eso hoy es muy primario. Claro. Eh, trabaja gente, son 200, 300 personas. Para lo que implica el litio es muy poca gente. Y la mayor ganancia la tiene el valor agregado. claro El valor agregado no es sacar algo del piso y ponerlo en bolsa. No, Eso no, hay que... ¿y a dónde lo llevan? Lo llevan Seguramente a, a los países Australia, del sí, primer Australia mundo. Sí, Australia, que mucho consume son los asiáticos. Eh, China, Japón, Corea, eh, son los bueno, que más consumen. Bueno, ellos consume. tienen mano de obra. Y bolete, ellos tienen mano de claro. obra y tienen la tecnología para decir, bueno, este montoncito de sal, de litio que llevo, lo pongo en una máquina, lo, lo saco, lo pongo, lo transformo en un metal y hago un componente de como una batería. lo ¿Sabes, que sea. sabes que el litio, aparte de ser el elemento esencial para las baterías, sí. es también un medicamento, Sí, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. El pastilla de litio. Sí, ¿Mm? eh, para cuadros psiquiátricos, psiquiátricos en sí. realidad. Sí, sí, sí, sí. sí. Hay, bueno, hay varias varias cosas este, complicadas acá, porque por un lado dice que está bien esto, hay un, eh, una nota de esta también, es de Página 12, que dice que el Código Minero se establece en Derecho, Obligaciones, Procedimientos... Eh, que está bien eh, lo que no lo que dice que estaría haciendo falta es lo que había en algún momento que era yacimientos carboníferos, ¿vos te acordás? Fiscales como IPF, sí, sí. pero ICF. IC, ah, yacimientos ICF, carboníferos, carboníferos fiscales, sí. que era una empresa estatal que se eh, ocupaba de la extracción y del no existe de, ya ya no obvio. existe más. Claro. claro, eso era muy estatista, muy muy populista en fin. muy comunista. Y ah. comunista, así Decilo que con todas las sí, letras. Sí, sí, me da, me da miedo decir comunista. Claro. Eh, tengo otras cosas para decir, pero las vamos a decir más adelante que tiene que ver con impuestos y esas cosas. Dale, dale. Eh, pero eso lo vamos a decir este dentro de un rato. Vamos a escuchar un tema que ah, son los Piojos, ¿nos escuchan? Los Piojos Fantasma, una historia Mira real. Una historia vos. real. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. ¡Y listo! ¡Es muy fácil! ¡Gracias! Silvia y Oscar Limindar Sociedad Anónima Es una empresa argentina que opera desde 1982 dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Sustitución de importaciones. Asistencia técnica pre y post venta. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio. Camino General Belgrano 2041. Esquina Bonorino. Lanús Este. Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá jazz con sentido. Buenos, Aires de, Buenos Aires de jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil. Donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Os Bastidores Sábados de 13 a 14 En Radio Monk Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural Y un inconfundible sabor ahumado Dulce Beso es riquísima es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llamanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descárgate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, ahora sí ahora sí estamos sí, sí, sí, sí. eh, estamos con este tema del litio sí. y hay varias aristas con esto pero es más o menos lo que hablamos eh, fuera del aire y al aire el tema es extractivismo claro eh, y la ganancia se va a otro lado eh, y la prima primarización, la primarización de, la economía, de la economía se llama eso, eso claro eso no sí. ha cambiado eh. sí. si bien lo que se reconoce es que es muy complicado traer esa tecnología para implementar en el país que las empresas generalmente que son asiáticas muchas, les conviene tener la empresa en China, en, en su casa. En, bueno, claro, no porque tiene la mano de obra mucho más barata sí. que la que tenemos nosotros. es otro Eso de comunismo chino es muy, muy relativo. Es claro. un capitalismo salvaje eh, manejado por el Estado, en todo caso. Así es. Yo lo que me quedo pensando es que si los 50.000 millones de dólares uh -huh. que el anterior gobierno le pidió Uf. al FMI sí. estuvieran en algún lado Porque no, no están, no, están. no están. desaparecieron, se formaron. No es una no palabra muy poco feliz en la Argentina, sí. desaparecido. Sí, desaparecido, pero sí. Pero desapareció. desapareció, esa plata desapareció. Sí, sí, sí, sí. Pero si no hay nada. Pero si en realidad no hubiera desaparecido, sería una muy buena cantidad pero, de plata sí. para poner en funcionamiento algo. No, pero con esa plata tendríamos fábricas de baterías directamente para exportar batería no. y no materia prima. No, no. Pero no está la plata, no, ¿no? está, la plata no hubo ni jardines, igual nosotros ¿eh? estamos pagando. Y eh, la estamos ¿eh? pagando, sí. sí Qué sí. ridículo, ¿no? Eh, sí, sí, hemos hablado de esto la semana pasada también. Sí. Y esto del beneplácito de algunos decir estamos sobre... este Sobre no sé, sobre cumpliendo. Sobre cumpliendo las así. metas del fondo sí. no, me da un poquito de vergüenza ajena. Eh, acá en Argentina está el Salar de Catamarca en tres provincias. El Salar de Catamarca se llama Salar de Hombre Muerto y el salar salar de Anfofaya, eh, salar en Salta está el salar del Rincón y en Jujuy el salar de Olaroz y el salar de Cauchari, se estima que allí se esconde más o menos el entre el 10 y el 12% del total de reservas del mundo en mirá, este, en esta mirá, parte. Mirá. Es un montón. En esos pocos en esos, lugares sí, en que Argentina de en Argentina, en esa parte de Argentina. Recordemos que era el 85% en, en este triángulo de litio del, de, de Sudamérica, es al, casi del 80% del, del mundo, sí. de reserva del mundo. Decía la nota también, eh, hay un portal que se llama investiga que está interesante. En Argentina no hay un marco legal que regule la extracción de litio. En la actualidad se trata de acuerdo entre privados donde las empresas internacionales extraen el litio y se lo llevan. Los salares en general son propiedad de particulares otra más, el litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado, la única ganancia deriva de los impuestos que esto sí le cobra a las compañías por desarrollar sus actividades. O sea, el Estado le está cobrando. Está bien que tiene un poco de eh, presencia con eh, acciones en estas empresas pseudo estatales, pero en realidad eh, viene de otro lado, viene de cobrarle impuestos. Sí, no sabemos yo por lo menos y creo que tampoco vos podríamos averiguar mm en realidad ¿qué de qué impuestos se está hablando el estado ¿no? Eh, por exportar eh, si sí, claro. tengo algunos datitos ahora el te digo. porcentajes sí, no, ¿no? porcentaje mínimos, eh. ah, no, bueno, mínimo. porcentajes son mínimos, porque en general de la siempre... cantidad de millones de dólares que hablamos, bueno, por el eso es porque en general siempre sale beneficiado el otro. Siempre. En Argentina siempre. Bueno, acá en Argentina acá... hay muchos lugares en, en otros lugares también. Eh, la nota también dice del eh, litio en Argentina se limita hoy a la exportación de dos productos primarios. El carbonato de litio equivale al 93% de las exportaciones y el cloruro de litio. Más allá del proceso de obtención del carbonato de litio y del salmogeral, no existe ningún producto industrializado en este proceso. Un proceso primario, como venimos hablando. Y acá dice la necesidad de los especialistas, es, coinciden que es avanzar a modelos similares a los implementados en chile y en bolivia Ajá. otra gente que tiene que ver con el triángulo del litio eh, es esto lamentablemente sigue siendo esto no hay no hay una buena buena cantidad de, de, de fondos que queden acá eh, por ejemplo una fuente confiable dice esta otra nota el balance cambiar del banco central indica que el sector fue superavitario en divisas durante todos los años y meses desde enero de 2003 al 2021 aportando 58 mira, mira lo que aportó en todos esto, estos años en 8 años, 9, eh 53,800 millones de dólares en impuestos y eso que se le cobra lo mínimo. Imagínate se le cobra más o se le eh, si hay alguna manera, un mecanismo para que inviertan en procesos de producción, no solamente extracción. Sí, sí, es más o menos equivalente al préstamo más que también. Juntos por el Cambio sí, le pidió. Sí sí, a... sí, sí, sí, sí. Mucho más, mucho más. Eh, estoy hablando de 53.800 millones de dólares. Sí, ¿Mm? sí, sí. Este, es un montón de plata. Ay, ay, Pero ay, bueno, es un problema que tenemos que ir viendo porque pasa el tiempo y esto no, no, no se acelera. Está, está YPF ahora pf como empresa está detrás de si sí, sí, tiene extracción. tiene un proyecto si sí, tiene un proyecto con la universidad de la plata está en catamarca está en jujuy pero el tema es que cada provincia tiene su legislación Sí, leí que la rioja la rioja sacó. también bueno la rioja lo dijimos la otra vez sí. que lo hizo estatal sí, sí. esa es una buena medida las estas otras provincias hay que ver porque hay empresas muy importantes que internacionales que están poniendo un poquito de plata ahí, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Uh -huh. es, ya que este año es un año tan tan tremendamente es importantísimo, importante. definir ahora porque después este se complica. ¿eh? En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings.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 vamos otra vez vamos a a, a volver a, to a, a, a tocar porque lo hemos hecho en distintas oportunidades un tema que en general eh, despierta interés uh -huh. sí eh, despierta interés en nosotros mismos sí, claro. y despierta creo creemos en ustedes también qué es hablar de los sueños sí hablar de los sueños eh, desde luego desde. Hoy bueno, quiero quiero aclararles esto. Hoy sí. vamos a hablar más o menos en términos generales de los uh -huh. sueños, un pequeño racconto histórico de los sueños, porque lo que sí no podemos negar, creo, ocar uh -huh. es que es, el soñar es un es un tema, es un fenómeno sí, sí, sí. que interroga al hombre sí. desde el mismísimo comienzo uh -huh. de la humanidad, sí, sí, sí. porque aún aquellos hombres de Hace tantísimos miles de años también, también soñaban, soñaban ¿no? claro. Bueno, soñaban otras cosas, no pero soñaban. No sabemos qué soñaban. Y bueno, hay tecnología seguramente no, Ah, no, no, claro, a eso que no, no, pero no, pero sí, bueno. soñaban un montón de cosas. Pero sí que es un tema que es un enorme, un enorme enigma, un enorme uh -huh. interrogante uh -huh. desde el comienzo mismo del hombre sobre la Tierra. Claro. Sí. Eh, por eso vamos a tratar de hacer un pequeño racontito histórico uh -huh. acerca de, de los sueños y después de empezar a hablar o empezar a decir algo de lo que la teoría psicoanalítica habla sobre Ajá, ellos perfecto. y cómo los considera tanto en la obra freudiana como en la obra lacaniana. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, no hay civilización, Oscar, no hay cultura alguna que no haya tenido una teoría sobre uh, los sueños sí, claro, claro todos han tenido sí, una sí. teoría porque siempre tipo ¿eh? siempre fue un gran signo de pregunta uh -huh. para la humanidad ¿no? esto de que uno se acuesta y construye una historia en otro, en otro mundo estás en otro uh -huh. mundo en otro en otro tiempo con otra gente sí. mezclas todo etcétera uh -huh. eh, bueno no hay no hay civilización no hay cultura que no haya hecho o que no haya tenido mejor dicho una teoría sobre los sueños. Durante la antigüedad, el sueño recibió o recibía una, una significación profética. ¿no? Uh -huh. sí, eh, claro. Abundan ejemplos claro. a lo largo de la literatura, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, uh -huh. por ejemplo, pero también están presentes en los grandes poetas de la antigüedad, griega y romana, uh -huh. Virgilio, Homero los filósofos Aristóteles, Platón, no hay nadie que claro. no haya hablado de los sueños claro. a lo largo de la historia. Durante las campañas militares, las enormes, fastuosas uh -huh. campañas militares de la antigüedad en las cuales o las cuales consistían en ver cuántos territorios anexaban claro. a su a su lugar, claro. ¿no? Cuánto conquistaban. Bueno, si de campañas militares importantísimas no podemos dejar de hablar de las de Alejandro Magno, claro, ¿no? Claro, claro. Este hombre que se lo reconoció siempre y se lo reconoce históricamente como un estratega militar súper joven, uh -huh, además, sí, sí. Eh, llegó a decidir si atacaba o no una ciudad en función de lo que es sus intérpretes, ¿no? Porque ah, pero claro, aparte tenía intérpretes de obvio, sueño. Obvio, claro, obvio, obvio. Claro. Bueno, todos ellos debían tener sus intérpretes, porque te repito, no hay una cultura, no hay una civilización que no haya tenido una determinada teoría claro, sobre los claro. sueños. Bueno, este tal Alejandro Magno, ni más ni menos, Eh, no eh, él pudo llegar a decidir ¿ataco o no ataco a esta ciudad o este <risa> territorio en función de lo que sus intérpretes predecían a partir de los sueños de los sueños de Alejandro claro, sí claro. Bueno. el tema es que que entendían por los sueños que entendían, claro, porque una cosa es que Vos me digas, soñé con un barco que subíamos con todos los soldados y eso un día, porque venía un, no sé, una, un bicho marino sí. y hay que ver que le, cómo se lo decía, de qué manera Bueno, según la teoría que estuviera claro, bueno, claro. que estuviera vigente en Depende ese de lugar. Depende del intérprete Claro. En ese lugar. Ah, ¿sí? bueno, sí, sí, el mar embravecido por era, por ejemplo, claro, era para frenarse, ¿no? ¿Qué, qué teoría tenía? Aunque era algo profético, era algo ah, bueno, que anunciaba sí. un futuro. Es que sí, Entonces, es bueno, eso. lo interpretaban claro, por ese lado, claro. ¿no? Uh -huh. No sé, Alejandro había soñado con que se le acercaba un león y le comía la uh -huh. cabeza. Bueno, no le convenía claro, o sea, no, <risa> no evidentemente le convenía no. atacar. Evidentemente no. Para ver si el león pasaba de largo. Digo yo una... <risa> Bueno, viste, hay que ver la eh, interpretación era... voy a eso, a la interpretación del, in, del, del intérprete de sueño digamos. De, de, decía eh, me, me cruzó un, un león por adelante me miró y siguió bueno, <ríe> y qué se no cualquiera era intérprete no, no, yo, yo no estoy capacitado no, no, no, no, no intentemos estoy... desfenestrar a los intérpretes no, su, no, no, lejos de eso. homéricos no porque terminaba con la cabeza en el piso y el cuerpo arriba de algo <risa> no, o de Alejandro Magno claro. sobre los sueños era una, en general, la función de los sueños era profética, o uh -huh. sea, la anticipación de algo a venir, oracular también, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, era, era preeminente esta, uh -huh. este tipo de interpretaciones, digamos, en la antigüedad clásica. Sí. Eh, pasamos al medioevo, ¿sí? a la Edad Media. Ahí los sueños dejaron de tener estas características oraculares Ajá. proféticas y adquirieron una significación sobrenatural ah, también donde claro, en, claro. en la Edad media primó obviamente el cristianismo uh -huh. la religión católica uh -huh. la conformación y la, la, la construcción de la iglesia católica apostólica romana no y todo pasaba por ese lado sí. la teoría de los sueños era para ahí iba uh -huh, por ese lado, uh -huh. no sí, sí, sí. tenía que ver con Dios, tenía que ver con el diablo, tenía que ver con los pecados, tenía que ver con el infierno, con todo lo que en el Medio Evo era preeminente. Claro, ¿sí? claro. Eh, eh, la conexión con el más allá, sí, ¿no? por claro. ejemplo, también. Eh, los diablos, Oscar, uh -huh. los ángeles. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno. Eh, hay una palabra latina que se, se llama o se la nombra incubus, o íncubo. Ah, sí, sí. era sí. un era un monstruo sí. ¿no? en realidad eh, de, de, de diabólico, uh -huh. ¿no? Que eh, era una creencia medieval uh -huh. esta del íncubo o sí. uno el monstruo, no me acuerdo ahora bien si el íncubo iba arriba de la víctima claro. o el súcubo iba abajo. Me suena como que el súcubo porque atacaba a las mujeres sí, claro. y tenía como ciertos poderes sexuales uh -huh, también, cierto? También, sí, por eso sí, sí, sí. para decirlo finamente Ajá, por el claro, horario sí, de protección sí, sí. al menor, sí, sí, sí, sí, sí, uno entiendo. iba arriba y el, el otro, otro abajo, iba abajo. Claro, no claro. recuerdo cuál era, si el íncubo uh -huh. arriba o el súcubo abajo. Eh, bueno, era había un demonio sí. que era masculino que abusaba de las mujeres. Claro. Durante el sueño de ellas. Claro. Sí. Eh, era un demonio, obviamente, uh -huh. porque además sabemos el lugar de la sexualidad para la Santa sí, Iglesia Católica, claro, claro. ¿no? Eh, apostólica también y romana. sí Eh, a partir del siglo 18, ya estamos en la edad contemporánea, el uh -huh. siglo 18 es 1700, más o menos, y a lo largo de todo el 19, 1800, el sueño se volvió objeto de la ciencia, Oscar. Ajá, claro. Ya dejó de claro. eh, andar por los eh, por los caminos de la religiosidad cristiana, uh -huh. digamos, dejó de andar por los caminos de la profecía y de los oráculos griegos, romanos y de la antigüedad clásica. Y se metió con la ciencia, o la ciencia se metió claro, con él, claro, ¿sí? claro. con los sueños. Eh, con lo cual, eh, al volverse un objeto de la ciencia, todo el valor simbólico del sueño se perdió. Claro. Obviamente, claro, no es que claro. había un intérprete que decía no, no, no, que el no. león quería decir no sé qué <risa> no, no, claro, claro, o que claro. la escalera que suele ser un dato sí, clásico sí, sí, sí, quiere decir sí, claro. no sé qué, no, perdió, claro. perdió el simbolismo el sueño, claro. perdió ya no significa simbolismo. algo. No, no había un intérprete gruante, posible, claro. digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, la ciencia a principios del siglo 19 Solo le otorgó un valor somático uh -huh. tenía que ver con algo de las células de las neuronas de los momentos uh -huh. del sueño, si era más profundo o menos profundo eh lo simbólico lo interpretable uh -huh. desapareció claro absolutamente claro. eh como lo consideraba como o le le otorgó la ciencia en ese siglo XIX de principios del 19 le otorgó ese valor somático uh -huh. del cuerpo uh -huh. corporal, biológico quiero sí. decir con esta palabra le cerró las puertas a la posible que vino luego uh -huh. eh, o el posible que luego vino, sí. lugar dentro del inconsciente claro. sí claro. porque bueno, Freud es heredero Ahí, de esta claro, época claro, claro. Freud nació a mediados del siglo XIX claro su obra no sé si decirte monumental, Ajá. pero su obra su obra hiperconocida que es la interpretación, la interpretación de, de los, los sueños, sueños sí, sí. es de 1900. Claro. Él nació en el año 1856 y mediados de ese uh -huh. siglo XIX y comienzos ahí en las puertas del 20 pública nada menos que la interpretación de los sueños. O sea, es un heredero sí. de la época en la sí. cual el sueño fue tomado como un objeto de la ciencia claro. y de la ciencia biológica uh -huh. en realidad. Uh -huh. Eh Le quitó al, al, al sueño Freud, le quitó el oscurantismo medieval, claro le quitó también claro. el, os, el oscurantismo profético claro. y oracular de uh -huh. los dioses y de la multiplicidad de dioses sí. de la antigüedad, sí. eh, pero no le cerró el acceso al inconsciente o por lo menos no dejó de pensar que algo tenía claro. que ver con esto claro. que él había estado trabajando y descubriendo. Vio al sueño, entonces, por primera vez, como la puerta de entrada predilecta uh -huh. al inconsciente. Claro. Como una puerta de oro, uh -huh. en realidad, uh -huh. al inconsciente. Como un gran portón. Sí. Él decía que era la vía regia, la vía real, la vía más importante para entrar al claro. inconsciente. Sabiendo en... interpretar el sueño y no escuchar. Pero la tampoco. interpretación psicoanalítica no es... tiene nada que no, ver con por la eso. interpretación no, de los intérpretes no, no. clásicos, no. no oraculares no. Y, no. y medievales. No, no, uh -huh. no. no eh, Él fundó el estudio del inconsciente Freud. Claro. Lo fundó. Claro. Y hizo de los sueños esa puerta perfecta para entrar a él. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿De qué manera? Descifrando el contenido manifiesto para encontrar el contenido latente. Acá les puedo explicar uh -huh. un poquitito sí, de, lo, dale, dale, sí, de sí, estos sí, dos sí. términos que sí. sí tienen que ver ya con la teoría psicoanalítica. El contenido manifiesto es lo que el soñante relata. Claro, me caí en un pozo. Cuando o bien en el en el seno de una sesión psicoanalítica, uh -huh. O cuando uno le relata al marido, a la mujer, al primo, al amigo, al vecino. mira sí, sí. sí, sí. soñé que eso que voy a decir uh -huh. y que relato es el contenido manifiesto. Claro. Que no es el latente. El latente es, es mucho más es... Puede Profundo. muy bien ser otra cosa uh -huh. el latente. Porque ese contenido manifiesto habla de ponerle la puerta color verde y... Uh -huh. Sí. Eh, soñé con una puerta color verde, sí, con rayas amarillas, ponele, ponele eh Eso es lo que yo cuento, claro, lo que yo relato, claro. pero esa, puenta, esa puerta verde con rayas amarillas en el contenido latente es muy otra cosa. Sí, es otra cosa claro. No es ni puerta, uh -huh. ni verde, ni, no, ni claro, rayada, claro. a lo mejor. No sí, lo sé. Sí, sí, nunca se sabe, pero sí, se entiende. Sí, se claro. entiende entonces lo se que es el contenido bien. latente sí, Freud claro entonces, y el manifiesto. Freud le otorgó al sueño una... Mmm, al, al plantearlo como esta vía de entrada perfecta hacia el inconsciente le otorgó al sueño la, la posibilidad de que liberara un sentido lógico ajá muy diferente de la vida de la vigilia de cuando estamos despiertos sí, sí, sí, sí, ¿no? sí. ese ese sentido lógico uh -huh. diferente uh -huh tan diferente de la vida despierta, sí. que es la vida de la vigilia, es el contenido latente claro. ¿no? claro bueno, él nos va a hablar también de una cierta de un cierto límite en la interpretación de los sueños, uh -huh. porque no todo es interpretable en un sueño él dice que hay y así lo nombra una parte de ese sueño que ha tenido cualquier soñante, sí. que él lo nombra como el ombligo del sueño ese ombligo ah, del sueño no es interpretable es como lo más oscuro de la, ah, oscuridad. Claro. Lo oscuro eh, de la oscuridad lo más oscuro de laidad difícil de llegar no se llega mm, no, ni siquiera se llega. no se llega claro. todo claro. esto hasta acá viene siendo freud y su teoría de los uh -huh. sueños. Lacan, que es este, este psicoanalista que tantas veces nombrábamos, francés, sí. eh, seguidor y, y continuador de, de, de del psicoanálisis freudiano, pero introduciéndole a la lectura de la teoría freudiana muchas otras disciplinas uh -huh. para poder leerlo, postula que en el sueño hay algo traumático. Un real, dice él, traumático. Y cuando nos acercamos demasiado a eso, uh -huh. nos despertamos. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cuando Quizás... uno está soñando algo muy complicado... Muy complicado para uno. Aunque no sepamos se que sea no, no, no, complicado, sabe, eh. No parte en no saber exacto. No sabemos porque que es no descubrimos conscientemente de qué estamos, a dónde estamos no, llegando no. con el sueño. Digo, no es una pesadilla, que no, sí no, una no, pesadilla, es en... me eh, estoy no. por caer no, no. en el pozo. O salió el fantasma o, o el, salió el, o el monstruo, monstruo, el incubo, o sea, me quiere claro, violar. Claro. Deán, claro, no, claro. no, no, no, no necesariamente eso. Uh -huh. No una pesadilla, que es un sueño de angustia que va podemos hablar de ellos también. No, no, no cuando nos estamos acercando a ese ombligo del sueño a ese eh, a ese según las palabras lacanianas a ese real traumático nos despertamos nos despertamos simplemente sí, sí. se despertó o el sueño se cortó ya está claro. se cortó por qué porque nos estábamos acercando demasiado no uh es -huh. nosotros como soñantes sí, sí, en sí. esta elaboración absolutamente magnífica, uh -huh. que es un sueño, nos estábamos acercando demasiado sí. a eso. Um, con palabras de Freud, te cerró la portita Al ombligo del sueño, sí. con las palabras de Freud. Uh -huh. Y con las palabras de este otro, a un real traumático. Claro. Un sueño, decía Lacan, también nos despierta justo en el momento, justo en el momento en que podría soltar la verdad. La verdad de qué sí. del inconsciente, del inconsciente claro, ¿sí? de ese fondo, de ese de, nudo de manera que nos despertamos solo y acá si sí, esto suena como chino básico lo que les voy ver. a decir, voy a tratar de explicarlo. Nos despertamos según Lacan solo para seguir soñando en la realidad. La vida, Ajá. la vida <coughs> es una fantasía. La claro. vida de la vigilia uh -huh. sí, es sí. una fantasía. Sí, sí. La verdad está en otro lado. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, entonces, nos despertamos solo para seguir soñando, claro. para seguir viviendo, uh -huh. digamos, ¿Sí? nuestra sí. vida de la vigilia, sí. que paradójicamente la podemos llamar vida de ensueño, uh -huh. ¿sí? Es fantasmática la vida, claro. la de la vigilia, uh -huh. ¿sí? Porque la verdad está en otro lado. Uh -huh. Bueno. El sueño es equivalente, según Lacan, a un pensamiento rechazado por la censura. Eh, Freud hablaba Ajá. de que había un mecanismo de censura sí. no sí. en nuestro en nuestro inconsciente, que él larga cositas uh -huh. en los actos fallidos, claro, en los sueños, claro. va, va abriendo la puerta sí. y, la y, cierra, la y la cierra, sí. la abre y la cierra, sí. la abre y la cierra, sí. la abre y la cierra, sí. todo el tiempo. ¿eh? Uh -huh. Se abre y se cierra, se abre y se cierra sí. a lo largo de toda la vida uh -huh. esto. Sí. Uh -huh. eh, Eso de cerrar es la censura. Claro. Nos censuramos a nosotros mismos, claro. en realidad, sin darnos cuenta sí, que nos estamos censurando. Claro. Bueno, muy... <ríe> y ahora el sueño de angustia, que es una paradoja. Ah. El sueño de angustia es una paradoja. Ajá. Porque, eh, supuestamente, los sueños son garantes del dormir. Sí, ¿Sí? supuestamente. Supuestamente, uh -huh. son garantes sí, del claro, dormir. Claro. Eh, pero... Eh, a veces el contenido del sueño irrumpe e interrumpe el dormir claro y nos despertamos claro. Angustiadamente uh -huh. eso es una pesadilla sí sí, sí. se cortó si sí. no lo toleré más a mí me ha pasado ¿eh? Eh, no, Vos claro. has tenido pesadillas? Sí, pesadillas con cosas raras con sí, con sí. miedo me yo me he despertado sí. gritando no, no, y yo sí, pero sí sobresaltado y, con... y llorando. No, no, no, no, no, no me acuerdo, pero sí, sí, mal, sí, sí, sí, sí. Bueno. Sobresaltado con ritmo cardíaco alterado. Entonces, ¿por qué hay sueños que nos despiertan? Uh -huh. Si es el garante de que claro. podamos dormir en paz. <risa> claro, es una, eh, es una contradicción. Es una contradicción, es una paradoja. ¿Solo hay sueño? Si dormimos, y sin embargo, a veces el sueño se acaba por lo que el soñar mismo produce claro. y provoca el despertar. Claro. Hay algo que en castellano tenemos la misma palabra, uh -huh. Oscar, ¿no? Yo digo, tengo sueño, sí, es sí. decir que me quiero ir a dormir. Claro. Pero también tengo digo, un tengo un sueño. O tengo sueños. Exactamente. Uh -huh. ¿Viste? Sí, sí, o sea, sí. tengo sueño es casi un sinónimo de dormir. Sí, claro. Quiero ir a dormir. Claro. Estoy con ganas de dormir, uh -huh. en realidad. Tengo sí, sí. sueño. Pero no estoy soñando todavía. No, no, no. no. O sí. No lo sabemos. <risa> Nunca se sabe. Lo dejamos para acá. Lo estoy soñando. <risa> lo dejamos para la próxima. <risa> La nena quiera caminar, se echa andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente. Sos desprecien lo que ya valora La nena los ignora, la nena no llora No sé si irán al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento La nena desaprende la nena no llora Cuando por amor le duele al corazón Y una tentación le nube la razón Y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione Y se decepcione, y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona, la nena no llora labras pero yo he escuchado al viento hablar